Oxígeno, 10 litros Sí, doctor 10 litros de oxígeno Cógelo ya No tomo tensión 200, 200 Listo Ahora Listo Ahora Cero, no hay tensión ¿Le habéis puesto el hilo a unidades Otra descarga, carga 300 300 Ahora Nada aún. Vamos con el masaje Un momento. No sirve, hay que abrir. ¿Cuánto tardaremos? Uh, llevará 10 minutos prepararlo todo. Vamos. Nada. Misterita. Palas cisternas. Carga 20. Listo. 20. Dale. Nada. Sube a 30. 30. Dale. No responde. Tom, necesito entrar en bypass Casi está, dame otros 7 minutos Vamos. Vamos. Se nos va No se va a ninguna parte Ya está. No me hagas esto ¿Y ahora qué? Seguro que muchos de vosotros alguna vez os lo habéis preguntado. ¿Qué pasa después de este momento? ¿Damos un salto hacia otra forma de existencia? ¿Entramos en contacto con almas que ya no están con nosotros? ¿Cruzamos el túnel? ¿Vemos la luz? ¿O por el contrario, nada de esto es real y solo se trata? de alucinaciones amigos buenas noches bienvenidos a la lupa soy Rosa Pérez y hoy quiero que nos acompañéis en nuestro último en viaje, nuestro último viaje. Cuando escuchamos una melodía, a veces enseguida la relacionamos con algo en concreto, y en este caso, con un gran programa de radio, La Rueda del Misterio. Esta noche estoy francamente muy contenta, estoy contenta porque me acompañan dos amigos que desde el primer día de la andadura de este programa siempre nos trataron con cariño y que mejor momento para agradecer aquí y ahora este tratamiento. Miguel Ángel Pertierra, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado Rosa, de verdad que es todo un placer estar en este vuestro programa de La Lupa, que bueno, yo recuerdo que la primera vez que la escuché, pues estaba en un lugar, pues bueno, eh, que, que no se lo deseo nadie, estaba ingresado en el hospital y, y recuerdo que se estaba escuchando, estaba escuchando el, el montaje que, que también fabulosamente realizáis, Y llamé a mi hermano y le dije, Jesús, cuando salga de aquí tengo que, que llamar a Rosa. Digo que no la conozco para felicitarla porque de verdad que el programa me, me encantaba. De verdad que todo un honor y todo un placer estar aquí con, con vosotros. Y te lo agradezco y recuerdo recuerdo esa llamada. Jesús per tierra buenas noches. Pues igualmente te digo lo que ha comentado mi hermano Rosa, es un placer estar aquí y saludarte, y bueno, saludar también a ese equipo maravilloso que tiene, que montan los audio y lo editan de esa forma tan espectacular. Oye, qué placer que, que estéis aquí, y gracias de verdad. Y quiero agradeceroslo ya eh, públicamente porque, bueno, pues eh, sabemos eh, de vuestras palabras hacia la lupa, no solamente... Eh, aquí sino cuando habéis estado en otros programas así que doblemente gracias. Mira cuando planteamos cerrar temporada lo queríamos hacer de una manera relajada y a vosotros como componentes de la rueda del misterio como componentes de uno de los mejores programas de misterio os hemos pedido que bueno pues que contarais a todos los oyentes alguna experiencia personal o profesional sobre estos temas que nos unen y quisiera comenzar con un grave suceso que te ocurrió a ti Miguel Ángel porque tú estuviste a punto de cruzar la línea mortal cuéntanos qué, qué te ocurrió, cómo empezó todo pues sí, dentro de un tiempo, de poquito tiempo ahora de nuevo fechas de, de ese suceso iba en la moto eh, bueno, yo soy un motero, motorista como quieran eh, empedernido, desde siempre me ha, me ha gustado la El, vi, el viajar, el, el poder pasear en moto, el poder desplazarme y, y bueno, desgraciadamente para todos aquellos que, que llevan moto sabemos que, que somos eh, el, el, chasis, el chasis de estos vehículos y bueno, llegando cerca de mi domicilio, pues lo que ocurre eh, muchas veces no es como vaya uno, sino como vayan los demás un coche, se saltó una, una isleta, una, una mediana, y, y bueno, como digo, el, el que va en moto, el que lleva todo la de perder. Me tuvieron que desplazar en ambulancia al, al hospital y allí ocurrió algo que, que a mí me, me chocó, que me llamó la atención, que estuve muchísimos meses mmm, viviéndolo para mí mismo, porque realmente... Eh, me costaba trabajo incluso encajarlo, que fue pues algo que, que había investigado durante muchos años y fue lo que, que eh, eh, técnicamente o literalmente podríamos llamar una experiencia cercana a la muerte, una experiencia extracorpórea, yo no lo sé yo simplemente puedo contar lo que me ocurrió y cuando me pregunta qué, qué cree que me pasó siempre digo que no lo sé, ahí está lo que ocurrió y, y demás Eh, bueno, como digo llegué al hospital, eh, me introdujeron en, en un lugar que, que se llama crítico de, de urgencia en, en la observación del, del hospital y ahí pues sufrí pues, eh, no fue una parada sino un, bueno, eh, un, un shock un, una hipotensión una bueno, un, un proceso de, de, de pérdida de, de conciencia, hay 10, 15, 20 minutos unos 15 minutos aproximadamente donde realmente pues no recuerdo absolutamente absolutamente nada. Y bueno, todo aquello que un Raymond Moody o que Club Lerros o que Bubro o cualquier otro autor pues podía contar, pues eh, lo, lo viví en, en primera persona. Eh, aquella experiencia de, de separación de, del cuerpo, como cuando un velcro un celofán se separa de, de, su, de su adhesivo. Y verme sobre sobre ese lugar donde re estaban reanimando, como cuando observa uno un teatro, el eh, único que y lo he repetido muchas veces es eh, El actor es uno, el actor principal, entre comillas, es uno y al que le están intentando, pues bueno, eh, reanimar, activar, eh, hacer que esa hipotensión, que esa que esa pérdida de frecuencia cardíaca no, no sea cataclímica, pues veía a todos los compañeros y las posiciones que estaban de pronto, pues esa figura del túnel, Tan criticada tan eh, eh, controvertida eh, donde detractores y, y personas a favor pues hablan sobre un desplazamiento hacia otro mundo o bueno o una hipoxemia una falta de, del oxígeno que puede ocurrir ahí. Y después, eh, yo siempre lo digo y recuerdo la película de Amenábar, los otros, cuando Nicole Kidman pues, ve aparecer a, a ese marido que, que, que estaba entre nubes, pues una, una especie de sensación así. Lo único que esa esa neblina pues no era de color grisáceo ácido, sino total, era eh, totalmente anaranjado, una neblina, pues la verdad, muy eh, agradable. Y, y bueno, yo siempre digo que si en algún sitio puede ser que exista el cielo, posiblemente estuviese ahí. Desgraciadamente, después volví como el que vuelve de una montaña rusa o de la caída de una montaña rusa al cuerpo de nuevo y me encontré pues en cable por todas partes. Totalmente como Dios me trajo al mundo, eh, tapado por una sábana y, y bueno, con un sistema de, de, de, de suero, de reanimaciones, que, que bueno, y con unos dolores que, que me metieron otra vez en esa realidad. ¿Qué lo que ocurrió? ¿Cuál es la explicación? Pues yo creo que, que diversas teorías podrían explicarlo, pero ahí está la realidad. Yo creo que, que si quieres después podemos entrar en, en discusiones. Sí. Bueno, desgraciadamente para ti, afortunadamente para nosotros, ¿eh? que, que volvieras a, al cuerpo. Eh, Jesús, eh, puedes intervenir, los micrófonos están abiertos. Eh, vamos a empezar bueno, pues una rueda de preguntas y, y ampliar un poco el tema. Separación del cuerpo, visiones, el retorno... La revisión de nuestra vida, no sé si, si tú tuviste exactamente esos pasos, ¿tuviste la revisión de la vida o no llegaste a, a ese extremo? En, en mi caso, la, la revisión no, lo que pasa que cuando, es curioso que cuando uno va va cayendo en la moto, eh, puede ser un segundo, segundo y medio, dos segundos te da tiempo a pensar muchísimas cosas. Es ¿eh? eh, lo que cuentan muchas personas de que el tiempo se ralentiza, eh, pues realmente eh, ocurre. Y en ese caso no había todavía impactado contra contra el suelo ni nada. Eh, hay muchísimos casos donde la persona, si es verdad que, que, que está ahí que en un momento determinado eh, reconoce y hace una exposición de, de toda su vida... ...pero lo que sí es verdad es que el tiempo y, y, y los casos que he podido investigar... ...y hace poco hablaba con, con una persona que, que, bueno, uno de los últimos casos que, que he investigado... ...donde dice que, que, bueno, en dos, tres segundos pudo revisar, pues, todos los episodios de su vida... ...imaginar una persona ya de cierta edad donde, pues, puede revisar toda su vida... ...eso en, en poco y breves eh, momento y poco y breve segundo ...¿cómo es posible que la mente en un momento determinado... Pues juegué esa ese, esa motivación o esas pasadas pero realmente ocurre eh, otra cosa como vuelvo a decir en la explicación que le queramos dar el caso que me estás eh, comentando es el de una señora ¿no? que, que tuvo una sm también ¿no? y, y te contó detalladamente lo que lo que le ocurrió Sí, bueno, el, este último caso el, eh, no es de esta señora, es de otro que, oh. que, que hace muy muy muy muy poquito tiempo tuve ocasión de investigar, porque es curioso que cuando las personas eh, y, y, y yo siempre digo que, que muchísimas personas cuando eh, tienen estos procesos, yo nunca digo ni lo sufren, ni lo disfrutan y eh, yo creo que ahí eh, habría que ser totalmente aséptico de la calificación, cuando simplemente eh, los tienen and <laughs> pues eh, realmente te van contando y es verdad que muchas veces eh, eres la primera o la segunda o eh, persona que, que cuentan esa historia cuando la historia que tú te refieres es una señora bastante horonda con, con un sobrepeso importante paisana como digo yo cada vez que lo cuento mía de, de la ciudad de, de Melilla eh, que bueno pues mm, gran fumadora también y que había tenido un proceso bueno entre catarral eh, laringítico de pulmonar y realmente se quedó en su casa el fin de semana venía por el 061 y venía realmente mal muy mal eh, entró por la urgencia dio la casualidad que yo iba a ver en ese momento otra urgencia en la en, en los bajos del hospital y y, y viendola bueno el, el aspecto y cómo venía esta señora directamente entramos en, la, en lo que es el área de, de, de quirófano y de observación que está en, en los sótanos de, del hospital la planta la planta a más que, que los otros, que pone un, un menos uno. Eh, realmente allí, pues bueno, la única solución que tenía de viabilidad era hacerle una traqueotomía, la traqueotomía en un agujerito de, en la zona de la traque para poder respirar, pero fue sentar a la, a la señora en, la, en lo que es la mesa de quirófano y hacer una parada cardíaca. Hubo que hacer una traqueotomía Eh, de extrema, extremísima urgencia, ¿eh? y bueno para eso se tienen preparados cajas especiales, los quirófanos que nada más que hay que abrirla para poder hacerlo y lo, bueno, la señora entró en parada cardíaca, también, también tenía pues un problema pulmonar por el, por el tema de, de haber esforzado demasiado el pulmón, uno de ellos se le había colapsado y aunque se le había hecho la traqueotomía la anestesista la estaba, bueno, ventilando con el ventilación mecánica, no acababa de reponer la, la oxigenación entonces nos dimos cuenta bueno, que tenía uno de los pulmones colapsados se le pinchó con una aguja de de la casa Bocá, que son unas agujas especiales que son como las que toman de suero, pero mucho en la que se introducen pero muchísimo eh, más gruesa y, y bueno la señora después se le puso un plure va que un aparato para que respirase por el pulmón y, y bueno ahí tuvo mmm, la oportunidad de, de bueno de, de que no tuviese ningún eh, ningún contratiempo ni ninguna secuela Eh, ...llama la atención que cuando la señora... ...por una serie de motivos... ...te cuenta que, que ha visto la luz... ...te cuenta un me, una historia un poquito más larga... ...yo yo vi que lo voy a reducir... ...y, y en un momento determinado... ...te cuenta cómo... Eh, en un, eh, ...te describe perfectamente... una ...unas pinzas que hemos utilizado... durante el ...en el quirófano para la tracheotomía... ...unas pinzas que están metidas en una caja... ...totalmente sellada... ...por lo cual en el momento que se sacaron... ...esas pinzas especiales llamadas tribalbas... ...la señora no la podía haber visto una pinza que en un hospital pues puede haber dos, tres, cuatro, no no puede haber más y todas suelen estar eh, guardadas bajo bajo llave y en, y en cajas, precisamente se utiliza nada más para casos muy excepcionales y eh, decía que ya lo que más había molestado esas agujas naranjas que la habíamos pinchado en el costado claro, las agujas naranjas, esos abocas que yo comentaba que son del número 14 eh, son muy gruesos, lo que hace es que bajan la presión eh, del pulmón pero que ella tampoco en ningún momento pues había visto. Yo creo que, claro, ahí te empieza a plantear porque cuando la señora se despierta tiene lo que se llama un plureback, un tubo metido al, al pulmón para que eh, saque la, la presión de pulmón y el pulmón se puede expandir. Y en ningún momento vio esa aguja naranja. Ella no tuvo conciencia de, de ningún tipo. Es más... Eh, se dice que el último órgano que se pierde cuando uno pues está entrando eh, en parada cardíaca o está entrando en anestesia el oído uh -huh. en ese caso tampoco podía tener eh, audición la señora porque está en una parada cardíaca bastante importante estaba en lo que se llama un acidosio hubo que ponerle eh, bicarbonato realmente la señora pues estuvo eh, técnicamente muerta, se reanimó bueno porque porque los medios que existen hoy en día pues son bastante importantes y la y la señora pues pudo reanimarse y, y bueno la verdad es que fue un caso eh, muy llamativo sobre todo por eso por la cantidad de, de explicaciones la cantidad de detalle nos dijo que no había visto perfectamente cómo eramos fisionómicamente pues cada uno, cómo estábamos puestos y ya digo, a mí lo que más me, me llamó la atención es eh, el color de la aguja que jamás nosotros nos referimos al color de la, de la aguja si nos lo pedimos por el por el número, el nombre, el número. Claro, pero por, no eh, vas a decir vas a Bueno, de todas maneras que aunque eh, ella tendría esa vamos a ver, en un momento dado que las puede ver, que no las puede ver, pero uh -huh. bueno, pero son muchos detalles que un paciente no. desconoce absolutamente. Claro, claro, totalmente, son demasiados detalles esa pinza trivalva que incluso muchos profesionales de la medicina desconocen su existencia porque son extremadamente específicos de nuestra especialidad es como el aparataje de un oftalmólogo de que a pesar de tu ser médico, tienen eh, aparataje específico de, de esa especialidad mm, eh, precisamente por ello están las especialidades, entonces claro una señora que no tiene ninguna formación médica, yo le pregunté, no tiene ningún familiar de la rama médica y que te explique perfectamente todo esto pues cuando menos te hace que pensar te hace que pensar qué es lo que ocurrió allí en ese momento y en ese en ese lugar eh, la realidad está ahí el, eh, lo que esta mujer te cuenta está ahí ¿cuál es la explicación? yo creo que ahí es el kit de la, de la cuestión, Rosa yo creo que ahí donde todavía tenemos que seguir investigando y, y bueno, lo, la verdad es que Eh, te van contando y vuelvo a decir y me remito al, al principio y no me quiero extender mucho. Hay personas, y este último caso que, que conté, el que he contado ahora al principio, son personas que a lo mejor se han tirado 15 o 20 años, que han tenido una experiencia cercana a la muerte, y jamás se lo han contado a nadie. Yo, en mi caso, me costó 8 meses contárselo a alguien que me había ocurrido, pero en el caso eh, que, que yo digo que me contaron hace muy poquito, pues unos 15 o 20 años que, que le había ocurrido. Así que fijaros cómo mmm, deja a la persona perpleja Eh, todo este tipo de, de experiencias, ¿eh? yo creo que ahí eh, el paso de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, eh, te choca de tal punto mmm, que, que bueno hay veces que por el miedo al ridículo, por el por la perplejidad que te deja o por otros múltiples motivos, no se cuenta. Claro, por ejemplo, en este caso eh, Jesús, eh, cuando Miguel Ángel te contó la experiencia que había tenido, yo no sé... la eh, Bueno, pues la idea que tenías tú sobre la ECM, pero que un familiar, que un hermano, que un amigo, eh, te cuente su experiencia, ¿en qué ha cambiado? O sea, ¿para ti hay un antes y un después o, o tú ya lo tenías clarísimo? Yo creo que lo tenía ya claro, yo, tantas personas que cuentan a lo largo del mundo sin conocerse una experiencia parecida... ...yo creo que era una cuestión de, de porcentaje, una cuestión de estadística, no hay más... ...lo que sí a lo mejor habría que entrar en que, como se comenta, esta experiencia puede ser explicada... ...fisiológicamente por, por los tipos que sigue el cerebro cuando se le no llega la sangre bien a él... ...o porque hay algo más eso sí que hay que habría que determinarlo pero en ese sentido que personas que no se conocen de puntos de, de distinto totalmente de la tierra cuenten experiencias por el estilo mm. parecida a la que ha comentado mi hermano yo creo que eso sí está claro ahora el qué? es mm, las puertas de otro mundo es el cerebro que te juega unas malas pasadas eso a lo mejor sería lo que lo que habría que dictaminar y a lo mejor intentar pues vislumbrar como por encima mirando hacia abajo Ralph mi marido estaba llorando y el médico estaba diciendo que me moría y yo me vi en la cama y lo vi todo y, y empecé a flotar hacia el hall luego entré en un túnel Hacía una luz Y era la luz más maravillosa que jamás había visto Entonces oí una voz Era la voz más maravillosa que jamás había oído Y dijo Me voy a llevar al bebé Pero tú volverás Entonces, desperté el vi y al médico. Estuve legalmente muerto cuatro minutos y medio. Pero no entré en ningún túnel ni vi ninguna luz. Yo así Y fue maravilloso. Yo estaba en un jardín. Y había un túnel y una luz y luego... Como un guía, y, y un carruaje, y música. Terry, creo que deben quitarte la medicación. Claro, lo que pasa que, bueno, eh, yo ahora le preguntaré a Miguel Ángel por qué, en qué cambió para él esa experiencia, pero muchas veces hablamos eso, no de, del cambio de la persona que ha la experiencia, pero luego están los que están alrededor, que quizás la experiencia de, de ese familiar, de ese amigo, ...cambie tu vida... ...te quiere decir que bueno... ...que empieces a tener... ...una fe o una esperanza... ...que quizás antes no existía en ti... ...y es importante también... ...sí, en este sentido... ...yo creo que las personas... ...que, que se tienen alrededor... ...las personas no. que han vivido... ...experiencia de este tipo... ...tan, tan dramática... Mmm, ...saben apreciar mejor... ...las pequeñas cosas de la vida, yo lo digo también... ...porque antes de mi hermano tuve también un accidente... ...bastante problemático, de, también de moto y de tráfico... ...no tuve este tipo de experiencia... ...pero sí tuve también tipos de experiencias... bastante complicadas... ...y te hace ver la vida de otra forma... ...te hace valorar las cosas de otra forma... ...ves que no te tienes que preocupar... ...por ciertas circunstancias que a lo mejor antes te preocupaba... ...y que ahora pues no le da el valor que tiene... ...ves que lo, la, realmente el valor de las cosas se la da en su justa medida no como antes que a lo mejor te preocupaba por cosas que no tenían ese valor incluso hasta por tu mismo cuerpo te quiero decir que teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es bueno pues un instrumento para moverse en este plano no vamos a decirlo así no se sé, te sientes como un mero espectador sientes un desapego por tu cuerpo a partir de ese momento lo ves de otra manera y Eh, totalmente rosa tú date cuenta que en un momento determinado ves eh, una obra de, de teatro yo quizás y eh, quiero que que se entienda eh, este símil eh, cuando uno está viendo obra de teatro está viendo unos actores una, una puesta en escena totalmente ahí eh, determinada eh, pero te ves tú una sensación eh, rara, rara, curiosa llamativa o como quiera llamarla pero eh, empieza a tener una serie de, de sensaciones que lo, también lo, lo llamativo es que no solamente en nuestra cultura sino a lo largo de todas las culturas eh, de este planeta lleva a tener una serie de, como digo de sensaciones determinadas que las vive de una forma muy especial cuando vuelve en sí o cuando vuelve otra vez a tu cuerpo o cuando tienes conciencia de estar otra vez en tu cuerpo, llámalo como quieras, no quiero que tampoco ningún purista diga eh, o, o, o quiera pensar algo distinto, eh, te das cuenta de que, de que ha ocurrido algo y realmente te das cuenta y algo ha ocurrido en ti, eh, algo cambia algo cambia evidentemente la forma y la perspectiva de, de ver la, la vida está claro que, que cambia definitivamente mm, cambia también a la, el, la forma de, de estar en ese tránsito de la vida a la muerte, todos tenemos garantizado una cosa nada más nacer y que en algún momento va a acabar nuestra existencia pero bueno eh, se le pierde ese, ese miedo se pierde ese miedo a a ese final eh, que, que va a ocurrir sí o sí pero bueno, entre también se pueden hacer muchas cosas En las investigaciones por ejemplo que habéis realizado eh, bueno, pues eh, también en vuestro programa La Rueda del Misterio eh, ¿cuánto hay? ¿vosotros pensáis? ¿de experiencias reales? A ver, no es un porcentaje eh, 80... 10, no, vamos no se trata tampoco de eso, pero bueno, más o menos ¿cuánto hay de experiencias reales? reales y cuánto hay de malas interpretaciones. Nada. Inicio resucitación. Uno mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, y CPR y adrenalina y nada. Uno 45. Vamos, ¿qué pasa aquí? Vamos, John. 3, A ver, Nelson, no, déjame mato. intentarlo. 5.000, respira. nada. Se nos acaba el tiempo. 2.000, 3.000, 4.000, 3.000, 3.000. Estoy haciendo lo imposible, coño, respira. Déjala, Bracho. Apártate, Nelson. ¡Vamos, Joe! 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, insufla. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, insufla. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, insufla. C.P.R. lograda. Harley, vine. Ya está yo. Ha sido estupendo. Ya estamos. ¿Quieres dejarle hablar, Dave? Decide estupendo. No sé, es... No pensar en el pasado, ni en el futuro... No sé, es difícil de explicar Puede que imposible Sí, es raro eso de morirse Dave, Nelson tiene razón Claramente hay actividad después de la muerte Desde luego La experiencia fue extraña Fue casi erótica Espera un segundo, espera un segundo ¿Cómo que fue erótica? Fue algo... Fue amistoso No sé, algo vagamente femenino me guiaba Esta puede ser la conquista de nuestra generación La última gran frontera. Yo he descubierto algo. No lo olvidéis. He vuelto de entre los muertos esta noche. yo ¿te pareció difícil al final volver? No, que yo recuerde no. Pero te acuerdas de todo lo demás, ¿no? Yo creo que todo eso es una mierda. No me creo una palabra. Supongo que yo tampoco me creería una palabra... si no hubiera estado allí. ¿Qué? ¿Te animas? Sí, tú eres ateo. No tienes nada que perder, ¿no? cuidado Jesús. ahí porque es que eh, yo he escuchado muchos casos de bueno que al final realmente pues con el tiempo pues eh, se han dado cuenta que quizás haya sido una mala interpretación no todo son sms no todos son esas experiencias entonces bueno creo que hay un porcentaje no sé si alto bajo o mediano de malas interpretaciones que no, de, no debemos de dejar de lado cuidado con eso también Yo creo que tú has dado a lo mejor un poquito con el dedo en la llaga. está claro que la, la experiencia que viven estas personas para ellas son reales no hay que, que tener en cuenta que en estos momentos tan tan dramáticos en estos momentos tan, tan problemáticos estas personas viven eso viven eso de una forma muy real. El problema es que como tú las comentabas lo comentaba yo también anteriormente cómo lo interpretamos de una forma subjetiva o objetiva? Entonces, una forma subjetiva es la interpretación que le puede dar la misma persona en ese sentido. No tiene base, digamos, para, para decir clínicamente si eso es real objetivamente. Ahí están los aparatos que sí demuestran que ha habido una parada cardíaca y que esa persona durante un momento no no ha tenido ese soplo de vida, entre comillas. El problema es, es lo que he comentado antes. ¿Esta es una mala jugada del cerebro que se interpreta o no? ...es que estamos en las puertas de algo más... ...la investigación está clara que existe... ...el problema es que parece ser... ...parece ser y algunos científicos ya lo apuntan... ...que a lo mejor simplemente... ...por decir simplemente porque también el cerebro es una maravilla... ...es una interpretación del cerebro... ...y de hecho Miguel Ángel como médico... ...podría explicar ese túnel que se explica muy bien por esa, ese punto que queda de luz en, en el ojo y ese tipo de, de memoria que queda ahí reflejada en el cerebro. Yo creo que Miguel Ángel en este apartado podría ampliar un poquito más lo que es este pues, tipo de experiencia Pues Miguel Ángel, adelante, cuéntanos. Pues sí, me estás pidiendo, me has dicho que, que cuántas son reales y cuáles son. Yo creo que para todo y cada uno de las personas eh, la su experiencia es real. Otras cosas que después ocurran hecho inexplicablemente ...o inexplicado, mejor dicho... Eh, ...que en un momento determinado... ...pues no sepamos interpretar... Eh dentro de esa experiencia eh, de ese tipo de la las de la experiencias cercanas a la muerte si sí hay muchas eh, mucha circunstancias que la fisiología normal lo puede explicar, por ejemplo la experiencia de túnel, esa luz al final eh, se explica eh, incluso defensores de estas teorías como, como la doctora Blackmore eh, del por la pérdida de, de oxígeno cerebral a nivel cerebral en el momento que, que se pierde oxígeno, no entra oxígeno no ...y no se bombea por el, el corazón, eh, la pupila se dilata y entonces eh, al tener el párpado cerrado... ...se, se realiza como una especie de, de efecto túnel. Es curioso que incluso el efecto túnel ocurre... ...en personas eh, que está en lugares o que tienen esta parada en lugares que no existe la luz... ...hay historia de, de, de personas que, que han tenido este efecto túnel... Eh, en cuevas eh, en túneles en derrumbe eh, donde realmente mm, esta explicación se vería totalmente eh, tirada por por tierra la sensación de bienestar pues se quiere explicar también y la medicina pues los puede explicar por la secreción de endorfinas las endorfinas son una serie de drogas naturales que el organismo genera a fin de hacer en la última lucha Eh, del organismo para, para intentar conservar la vida pensemos que el instinto de supervivencia el más arraiga el más arraigado en, en todos lo, los seres vivos o sea de cual sea su, su etiología claro lo que pasa que después te va encontrando y conforme va investigando los casos y va hablando con estas personas te va encontrando mmm, eh, aparte de ese cambio de actitud que, que se tiene que bueno que eso puede ser primario y secundario lo que ha ocurrido Eh, te das cuenta que, que van ocurriendo cosas que no solamente tú lo recoges cuando hablas con, con estas personas, sino que eh, los investigadores, eh, todos coincidimos en, en esos casos eh, inexplicados. Yo nunca voy a decir inexplicable, pero sí en esos casos inexplicados que, que tú hiciste, como he comentado antes, la descripción de un aparato determinado, el, bueno, en algo otro te explican pues la sensación, o la experiencia similar a lo que a lo que se ha llamado un viaje astral. Eh, la localización y espe específica de ciertos familiares en una sala de espera incluso hablando de las conversaciones que no tienen nada que ver con el fallecimiento o no fallecimiento, sino muchas veces con conversaciones más cotidianas y, y bueno y incluso Ramón Moody habla de en una de, de los casos de, de, de la búsqueda de una llave por la parte de una hija de, de una persona que sufrió una experiencia cercana a la muerte y que no encontraba esa llave para poder salir en el coche no entonces claro eh, son ese tipo de experiencias en las que la medicina por ahora pues no es capaz de, de explicar, desgraciadamente no tenemos todas las explicaciones, yo creo que todavía nos quedan muchas cosas que, que poder explicar ¿qué es lo que hay ahí después de ese momento del óbito? Eh, yo creo que es el misterio de los misterios sí, efectivamente yo la pregunta que se hacía de las malas interpretaciones a ver en estos casos de personas que han eh, atendido una conversación eh, que han estado viendo lugares que bueno que, que, que no pueden verlos en ese momento lo que se está desarrollando en ese escenario si no está ahí, bien pero hay otros momentos de malas interpretaciones la pregunta ha sido por algo eh, el tema del túnel que muy bien lo has explicado yo por ejemplo, yo no he tenido nunca una CM gracias a Dios, pero sí que es cierto que Yo tuve un desvanecimiento, una pérdida de conocimiento y yo vi un túnel y yo no he tenido una FM, por eso os refería a lo de las malas interpretaciones, no he tenido una FM pero yo en ese desvanecimiento recuerdo un túnel perfectamente y no estaba en proceso de, de fallecimiento ni nada en absoluto, vamos, una lipotimia sin más. Claro, es que la última investigaciones de Rosa incluso hablan de que para tener una sensación similar a una FM, tampoco hace falta el tener una parada cardíaca. Yo mismo, pues, no tuve en sí una, una parada cardíaca. Lo que lo que tuve fue eh, una hipotensión, llámalo una lipotimia severa, pero que realmente esa lipotimia severa, si es verdad que, que me provocó todas esas sensaciones. Eh, ¿Qué es lo que ocurre ahí? Yo creo que sería lo interesante Eh, a lo mejor en un momento determinado pensemos que si tú una lipotimia la mantiene te produce una parada cardíaca claro, no, no, eh, no. evidentemente claro. estoy hablando de haber de, de, de una lipotimia corta en segundos vale estoy hablando claro. de, de una pérdida de en segundos pero sí que es cierto que yo cuando me desperté es más que, que es que yo cuando me desperté pensaba que estaba soñando o sea yo no uh -huh. me acordaba de nada pero eso quiere decir esas malas interpretaciones que quizás nos puede llevar a caso error cuidado Con esto no estoy echando por tierra nada, ¿eh? Por favor, que no se me malinterprete. Rosa, pero vamos a ver, hay estudios a favor y en contra. Vamos a empezar con el estudio en contra. Hay estudios que se han realizado a astronautas y a pilotos para ver eh, la capacidad de resistencia en, en, en la gravedad. Esa es prueba que habremos visto muchas veces de rotar, sí. se desvanece en el momento que se desvanecen estos pilotos tienen esa sensación de experiencia cercana a la muerte, de ese túnel, de salud y está claro que estas personas no están en ningún momento eh, padeciendo ninguna experiencia cercana a la muerte. Es. Pero por otra parte, está la otra parte, el doctor en la revista Lanzeg hay un documento que está por un médico holandés y cardiólogo, el doctor Pink Van Lomen, que precisamente hizo un estudio en varios hospitales de, de Holanda. Uno de los casos que es lo que teníamos que hablar mi granja ha apuntado también con esta mujer que tuvo esta experiencia es lo que la ciencia no puede explicar y si lo intenta explicar entra en el terreno de lo paranormal, es decir, que entra en otro terreno bastante peliagudo y es el caso de un señor que tuvo un ataque cardíaco en una parada en una parada de autobús fue recogido por una ambulancia y fue llevado urgentemente al hospital en el trayecto cuando entraba en el hospital este señor que seguramente la, la habría escuchado esta historia y es real y está tratada por este médico tenía una tenía una dentadura eh, postiza y tuvieron que quitarle una enfermera la dentadura postiza para poderlo entubar El señor, cuando pasaron los días, eh, su mayor preocupación, cuando se recuperó, entre otras cosas, era dónde estaba la, la dentadura. Ese caso es impresionante. Cuando ese caso es real y está recogido en una revista de lances. Por eso digo que muchas veces se cree, no es leyenda urbana, es real y está recogido por este médico. Bueno, cuando llega la, la, la, la enfermera, el paciente le dice, señor señorita... Me puede estar me puede dar usted mi dentadura, mi dentadura. y le dice la, la señorita bueno y usted cómo sabe la dentadura y entonces le cuenta perfectamente dónde la había dejado, en la bandeja que la había dejado y de la forma que la había dejado. Es decir, este está recogido, ya digo, en una revista científica como el lance publicado por este por este por este médico que tiene un estudio estadístico sobre todo porque el otro estudio es un poquito farragoso por no llamarlo de otra forma, pero sí tiene un estudio eh, muy interesante respecto de la experiencia ...que acercan a la muerte... ...y estamos hablando de que el túnel... ...puede ser una explicación del cerebro o no del cerebro... ...pero si esta persona estaba en coma... ...como lo aparato indicaba... ...y sabía perfectamente que se lo habían indicado... Si viene cualquiera para explicarlo, ya tiene que utilizar fenómenos paranormales, porque los fenómenos de la ciencia explican, no lo pueden explicar. Me viene muy bien lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, Miguel Ángel, a día de hoy, tú como médico, como científico, te sientes más fuerte, con más bases ante esos otros científicos negacionistas que parece jolines, que tienen que explicarlo todo, incluso a veces eh, lo hacen con vemencia, perdóname, pero... Hay algunos científicos que intentan explicar estas cosas de una manera que esto es sí o sí, así y punto. ¿Te sientes más fuerte con estos casos? Hombre, el, el, la verdad lo que el caso que ha comentado Jesús, de, sí. el, que cuenta Pinkman Love en 2001, del de, artículo de, de Lancet, impresionante. Y impresionante eh, todo el artículo, que como bien dice, un artículo bastante, vamos a decir, entre comillas, complicadillo eh, de, de leer. Eh realmente eh, este este artículo eh, indican pues incluso el seguimiento de, de personas durante ocho años que han tenido incluso varios de ellos eh, varias paradas cardíacas con y algunos repitiendo la experiencia cercana a, a la muerte eh, todo aquel que presenta una vehemencia todo aquel que presenta un pragmatismo y un dogmatismo posiblemente no esté eh, en, en el ámbito de, de, de la verdad absoluta que por ahora no tenemos verdad absoluta, tenemos hipótesis de trabajo. Tanto los negacionistas como, bueno, vamos a decir, entre comillas, los creyentes o los, o los defensores a ultranza, pues yo creo que eh, deberían escucharse lo, lo uno al otro. Es verdad que hay casos que, que la medicina de hoy por hoy podemos explicar eh, o se pueden explicar eh, perfectamente desde el punto de vista neurofisiológico. Pero eh, yo creo que habría que, que plantearse todos aquellos casos donde la medicina o la ciencia no es capaz de explicarlo neurofisiológicamente eh, de hecho eh, cada vez existen eh, más estudios llevados pues por investigadores como samparnia peter en el, eh, el mismo Raymond moody eh, pues que, que día a día pues van intentando y no solamente ya estuvo estudios descriptivos como como realizado pi lobel sino incluso estudios para eh, de ciertas investigaciones y buscando pues pues ciertas explicaciones plausibles. Pensar que la que muchas veces la, la medicina pues desde Aristóteles que hablaba de una generación espontánea, por ejemplo, de lo humano, y hoy en día sabemos de la genética, pensemos que, que en todos estos miles de años, ¿cuanta cuánto ha avanzado la, la ciencia? Pero quizá cuánto nos quedará todavía por saber e investigar y aprender con Hsinach. El más allá, bueno, es un término no para referir quizás la idea de una continuidad tras la muerte. Luego ya depende de cada religión o cada creencia, pues se le daría la forma precisa a Jesús. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que muchas veces de la información que nos cuentan hay que ponerla en cuarentena. Hay un caso ¿Mm? que se publica en algunos libros de, de estos científicos. Que es el caso de una señora que tuvo eso, una experiencia cercana a la muerte y decía que veía eh, po, veía una zapatilla que había en el hospital. Efectivamente, esa era Elizabeth, ¿no? Eh, eh, sí, entonces eh, se comprobó que esta zapatilla, se decía en el libro que esta zapatilla no se podía ver de la ventana sino desde, a unos desde metros fuera. de fuera. Desde fuera. Bueno, pues en otro libro eh, un mago muy famoso que además intenta echar por tierra todos estos casos, eh, decía y con mucha razón que jamás se encontró esta señora y jamás se pudo comprobar si era verdadero o falso. Ah. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces a lo mejor se cuentan casos que se dan por reales uh -huh. y no solamente en este tema sino otros muchos y después son inventados directamente y eso es lo que hace muchísimo daño luego realmente a, a lo que se está investigando tanto en el ASCM como en cualquier efectivamente como tú dices Jesús en cualquier otro caso del misterio bueno pues que se inventan casos que se dan como reales y bueno luego echan por tierra los que quizás si sí lo sean hay que tener mucho cuidado con eso es cierto En este sentido sí, pero que los estudios también están haciendo, no solamente el famoso estudio este que dos médicos están haciendo para poner estos objetos o estos mensajes en, en las posiciones... Efectivamente, ese, ese estudio no solamente se están haciendo por otro, estos dos médicos, se están haciendo por otros me, otros médicos que no entiendo por qué no se da esa publicidad que se están dando estos dos y se están haciendo en distintos hospitales. Y una de estas pruebas que digo que no se están haciendo es un sobre que se pone precisamente eh, en una en la habitación de la UBI por si alguno de los pacientes ha tenido algún tipo de experiencia cercana a la muerte y puede leer lo que hay dentro. En el momento que yo estuve mirando estas investigaciones, el médico decía que no había habido nadie que pudiese leer esto, pero el mismo médico decía que no tenía por qué ser una prueba que discriminase y anulase las investigaciones y el caso fuese real. Es decir, que hay que tener en cuenta eso, tanto los pros como los contras. Eh, como decía, y los extremos siempre son malos, el crédulo, ¿por qué? Crédulo, no creo utilizar la palabra creencia, que a lo mejor es más religiosa, sino el crédulo eh, que no investiga es malo, pero el negacionista que también no investiga es también malo o incluso… Peor. Mejor, <risa> uh -huh, Yo creo que es peor, mejor, hasta peor. Pero, sí. Porque encima viven de esto, sí, muchos sí, de sí. los que investigan estos temas y después viven nada más que diciendo que esto no existe sin hacer ningún tipo de investigaciones. Oye qué pasa en, en españa que parece que los hospitales hablar de este tema parece que es que quema que es pupa que no se puede hablar de esto qué pasa ¿Por qué estamos todavía tan tan cerrados en este tema U yo ahí sí que te podría contar largo y tendido como en un momento determinado hay ese rechazo por uh -huh. parte del colectivo pero rechazo Público, pero no privado ¿eh? por parte de, de cierto colectivo eh, para, para bueno para presentar el, esta investigación al igual que cualquier otra que, que no sea Eh, totalmente ortodoxas dentro del hospital eh, realmente eh, incluso mmm, nobladamente lo, los gestores tampoco eh, le hace demasiado y voy a decir una palabra muy muy de aquí del terreno mucho tilín le hace mucha gracia el que se investigue pues estos casos dentro de de su de su hospital o del hospital donde yo dirigen el por qué Eh, porque que un hospital eh, eh, sea uno de los primeros porque haga trasplante de esto de aquello, que haga tanta cirugía, tanta otra, está bien visto pero que en un hospital eh, se haga una unas investigaciones la mayoría de ellos, de experiencia cercana a la muerte, a lo mejor y que se hagan investigaciones sobre ello a lo mejor no está tan bien visto y, y muchas veces eh, el, aquellos que lo investigamos pues encontramos verdadero eh, cortapisa para hacerlo eh, desde el punto de vista eh, totalmente abierto, aunque sí es verdad que curiosamente hay muchísimas personas interesadas y que dentro de todo lo, el estamento, yo voy a decir hospitalario, donde yo me he movido, había muchísimas personas que que, que bueno le interesaban hasta el punto de, de decir, mira, hay un caso aquí, hay un caso allí, hay un caso acá, hay un caso allá, donde en un momento determinado incluso te acercabas A, a donde podía se podía investigar estos casos, por lo cual y eh, si bien eh, oficialmente mmm, eh, ya digo hay cierta cortapisa mmm, está oficialmente hay muchas fa, muchas facilidades dentro del mismo del mismo estamento hospitalario ya que hay muchísimas personas ojosjo y cada vez más ¿eh? cada vez más porque nada más que te tienes que acercar a, a, a esa realidad porque está ahí la realidad no podemos negarla, otra cosa que no sepamos explicarla pero la realidad no podemos negarla, está ahí y, y bueno y no hay cosas más más importante en una persona que es la curiosidad pensemos que la curiosidad ha hecho que vayamos avanzando eh, para lo bueno y para lo malo pero también estos casos para lo bueno y para el conocimiento, por lo cual esa curiosidad hace que vayamos hacia adelante. Yo creo que mmm, no solo estos casos que habláis del Soiten, que, que habla Samparnia, Peter Fenwick en Estados Unidos, sino que bueno, pues yo creo que poco a poco se irán haciendo eh, muchas más investigaciones, al igual que se están introduciendo técnicas como, como el reiki, por ejemplo, en muchos hospitales para incluso para investigación y son, bueno, pues investigaciones que, que, que en este caso de la experiencia del canal de la muerte, se podía aprender muchísimas cosas, incluso desde el punto de vista fisiológico de, de lo humano muchas veces se piensa y, y bueno, en las facultades se piensa que, que ya se sabe todo de todo y no te das cuenta que cuando pasan que aquí hay años, hay que cambiar totalmente el, el temario de, de lo que se está dando Eh, a nadie pues, eh, se le ocurriría hoy por hoy De hablar de, del mesmerismo en, en una facultad Por ejemplo ¿no? eh, eh, A lo mejor eh, hablaríamos de energía electrofisiológica O, o de alguna otra estudio Por lo cual yo creo que simplemente es simplemente problema de adecuación de mentalización y muchas veces de, in, de inmovilismo de estamentos que, que, que bueno que tienen que dar un, una cara hacia el exterior y que tienen si no miedo sin preocupación de que se pueda hablar eh, de este hospital ha ocurrido tal o cual evento pero el Uy. problema hay eh, perdón rosa sí, sí, no solamente yo lo me centraría en este tema el problema es en que ...tema del misterio, entre comillas... ...el eh, estamento oficial no pone trabas ...yo me estoy acordando ahora mismo... ...por ejemplo, he estado... ...me he puesto en contacto con... ...el Ministerio del Aire para hablar del tema ONI... ...de los documentos oficiales desclasificados... ...me atendió muy correctamente... ...el teniente que lleva el asunto... ...pero le mandé un correo para hacer una entrevista... ...y todavía estoy esperando... ...he hablado con científicos... ...para hablar de este tipo de tema ...y no han querido hablar... ...he hablado con psicólogos... ...con con departamentos muy importantes de España... ...y son problemas los que los que ponen... ...¿por qué, por los científicos? No, es por el que dirán... ...porque claro, si se uno... ...comenta un tema de esto, a lo mejor eh, hoy en día con el problema que hay... ...sobre todo aquí en España de lo que son las ayudas para las investigaciones... ...pues una persona que diga o okay, que puede creer en este tipo de temas... ...pues esas investigaciones a lo mejor se le niegan... ...y entonces eso significa que toda una carrera, todo un estudio... ...como hablaba hace algún tiempo con un científico... ...que había hecho una investigación muy importante... ...y no era por el tema de los misterios... ...era que al mes siguiente le iban a, a cortar su contrato... ...y se va a ver en la calle y había hablado claro. a muchos científicos... ...de este tema y desgraciadamente lo que hoy impera en España... ...ojo, que no en el resto del mundo que he podido hablar... ...con instituciones militares, con instituciones científicas... ...y tienen una perspectiva más abierta y no cuando se habla de estos temas... ...mismo Francia tiene una investigación en, en muchos aspectos... ...la Universidad de Edimburgo tiene unas investigaciones muy importante de mmm, ...está ahí la, la ciencia y yo tengo una titulación por la Universidad de Edimburgo... ...de sociología y mmm, astrobiología... Y ahí está, lo hacen sin ningún problema y te dan la titulación. ¿Se han encontrado vida fuera de la Tierra? Todavía no, pero hay titulación y universidades que lo están haciendo y aquí en España he podido hablar con centros como el CAP, que sin ningún problema. Si no se ha encontrado por el momento vida fuera de la Tierra y se está estudiando por científico en forma hipotética, ¿por qué no se pueden estudiar también estos temas? Pues por el inmovilismo, como ha dicho Miguel Ángel, y en muchas ocasiones porque te quedas sin subvenciones. No, y aparte de que aquí vamos de, en España un poco de que somos progres que todo va bien qué tal y en el fondo de verdad estamos pues todavía muy atrasados y no quiero olvidarme hoy de mencionar a una persona que fue muy valiente en nuestro país como fue el doctor Enrique Vila eh, que bueno que quizás se abrió un poquito las puertas y joder, Miguel Ángel, fíjate el camino que está siguiendo no que es valiente de verdad y, y bueno, necesitamos gente así, gente como vosotros gente como, como fue él Bueno, que dé un paso al frente y, y se anime a, a bueno, pues a, a contar estos casos, a investigarlos y bueno, creo que en España tenemos mucha necesidad de eso, ¿no? De, de gente que dé paso al frente y diga, venga, voy a con ello, que no pasa nada, eh, que en otros países se está haciendo y por eso no se le mira mal a la persona ni bueno, pues eh, profesionalmente no tiene por qué eh, dejar de ser una persona menos calificada, ¿no? sí, no, no tiene nada que ver, simplemente esa persona bueno, pues está investigando, se está interesando por algo que en el fondo todos nos preguntamos. Vais a administrar óxido nitroso, pentotal sódico y la manta refrigerada. Tengo solución dextrosa de en la nevera. Cuando mi temperatura corporal baje a 30 grados, me meteréis 200 julios. La corriente eléctrica me parará el corazón. Cuando el corazón haya muerto, me quitáis la mascarilla. Voy a extraer 20 centímetros cúbicos. Tú ponme las inyecciones. Cuando el eje esté plano, el cerebro está muerto. Yo estaré explorando. Dadme 30 segundos. Enchufad la manta a caliente. Subidme a 34 grados. Despacio inyectado un centímetro cúbico de adrenalina y al minuto exacto yo voto con el desfibrilador. Me vuelves a la vida. Con lesiones cerebrales. Más o menos como un vegetal. No con una temperatura corporal de 30 grados. Doctora Manos, ¿me pondrás las inyecciones? Un momento, espera, en dos palabras, ¿por qué haces esto? Para ver si hay algo más allá de la muerte. La filosofía ha fallado, la religión ha fallado, ahora solo quedan las ciencias físicas. Creo que la humanidad merece saber. Quería comentarte el caso de Enrique Vila, yo recuerdo haber hablado largo y tendido con, con él en varias ocasiones y me comentaba pues las dificultades que, que tuvo el comienzo de hacer estas investigaciones, que al principio, pues bueno, poco menos que él hacía la vida imposible y que poco a poco sus mismos compañeros le iban, y es curioso que ocurre así, le iban buscando lo, los casos donde donde había habían ocurrido. Eh, yo eh, creo que no le contaba contado O sí le contaba a nivel privado Pero bueno, también tuve la, la ocasión de, de que me metiesen a despacho cerrado Y me, me dijesen veladamente Que si sabía dónde estaba Eh, ...trabajando... ...que yo sabría lo que hacía con mis investigaciones... ...tal cual, ¿no?... ...hoy por hoy por pues, se puede contar... ...porque bueno, a mí ya no dependo de estos estamentos... ...pero sí es verdad... ...que el estamento establecido... Eh, ...realmente... ...no le interesa, no le interesa... ...al revés, ellos quieren figurar... ...pues miles de trasplantes de algo... ...miles de cirugías, listas de espera... ...cero, lo demás le da igual... ...hoy por hoy... Es una lástima... Quiero hacerte una pregunta antes de que se me olvide, eh, que no es exactamente la ECM porque aún no se ha producido la ECM pero en estos casos de pacientes, es una pregunta bajo la ignorancia, en estos casos de pacientes que ya están en sus últimas horas, que ya están en sus últimos días, que empiezan a hacer unos movimientos con la mano como si estarían cogiendo mariposas, Miguel Ángel, yo creo que ya sabes a lo que me refiero eso eh, están, es, eh, estáis investigando ese tema o es a causa por ejemplo de la morfina se sabe algo de por qué esos pacientes estiran sus brazos? Eh, bueno, eh, realmente no solamente el estirar los brazos, como tú dices, como una mariposa sino uh -huh. de, de la visión de familiares eh, previamente a, a esa experiencia cercana a la muerte ¿eh? El, eh, yo tengo recogido algunos casos de, de personas que, que han visto a los familiares previamente y no solamente para morir, sino para no morir también ¿eh? Eh, yo me, me llama la atención como eso vamos a decir y, y que cada uno interprete lo que lo que quiere interpretar, ¿eh? Mm, han visto esos familiares algunos para decirle que no tienen que morir, otros para decirle que van a acompañar para morir, pero tanto en uno como en otro caso para dar tranquilidad a la persona. Evidentemente la morfina, la adolantina y todos los sus derivados, los fentanilos, pueden producir pues efecto alucinatorio pero también a lo mejor dentro de esos efectos alucinatorios hay otro efecto no alucinatorio, hay otro efecto reales que nos queda todavía por conocer y que a lo mejor en un momento determinado eh, quizás deberíamos seguir investigando pero Bea. mi pregunta perdona Rosa, mi pregunta ¿Sí? y también Miguel Ángel porque yo he tomado todo ese tipo de medicación desgraciadamente y como yo muchos pacientes porque no hemos tenido entonces si tomamos esa medicación ese tipo de efectos solamente coincide con este tipo de personas Eh, no no, vamos, eh, ocurren en personas que están tomando morfina, pero también personas que no han tomado morfina, ¿eh? que el, ni otro tipo de medicación y son totalmente efecto morfínico y no solamente morfínico, sino No, te pasa que serán casos que están, a ver, en casos que están claro. medicados, o sea, esa gente está medicada. cuidado, claro, no eso. estoy quitando porque lo que acaba de la pregunta que acaba de hacer Jesús es, es muy buena, pero sí que es cierto que esas personas están medicadas. Ahí es la, la excusa o, o sea, de decir o no, o no. O no es que eh, hay casos donde la persona no está medicada curiosamente eh, obtienen y tienen esas mismas visiones ¿eh? en donde la persona pues realmente eh, yo recogí un caso de una persona que lo que tenía eran obstrucciones en la arteria principal del cuello que se llama la arteria carótida y un sitio que se llama el globo eh, carotídeo donde la compresión del g produce paradas cardíacas instantáneas como una caída al suelo eh, si se comprime Entonces la persona pues eh, llegaba a verlo los familiares eh, o un familiar determinado, no vamos a entrar en este caso, pero eh, y que en un momento determinado le dijo que, que se iba a curar eh, y bueno, en este caso pues eh, realmente se acabó curando y no estaba medicado contra el dolor ni mucho menos, eh, estaba pues bueno con una medicación pues no morfínica, no alucinatoria entre comillas o no sospechosa de alucinaciones y ...y ha visto también a estos tipos de, de, familiares. de familiares... ...entonces... Claro, eh, la mente humana tiene unas posibilidades que todavía desconocemos. Hasta hace muy poco se, se debatía que solamente utilizábamos el 10% de la mente y realmente ahora se ve que hasta el 85, hasta hace muy poquito tiempo, decía que neurona que moría ya no se ya no se replanteaba y no se recuperaba y no se regeneraba ninguna neurona. Ahora se sabe que en el tercer, cuarto ventrículo y en otros lugares más se regeneran neuronas, incluso que con eh, emociones placenteras, olores placenteros ...pero incluso con una música placentera... ...se generan muchas más neuronas... ...que cuando uno está con un mosqueo, por ejemplo. Sí, sí. Sí, en el mismo cerebro se, se generan neuronas... ...a mí me encanta la neurociencia... ...yo creo que es uno del apartado... ...que nos va a dar muchísimas sorpresas... ...de hecho ya está dando muchísimas sorpresa ...en investigaciones que se están haciendo... ...a nivel mundial, espero que también en España... ...con aparatos como la resonancia nuclear funcional... ...y otra serie de aparatos... ...donde se está viendo en qué momento... ...el cerebro está funcionando... ...qué parte del cerebro... ...en Brasil se han hecho investigaciones con Medium para ver qué tipo de actividades cerebrales había en otros países automáticamente también, pero vuelvo a decir lo mismo el caso de Miguel Ángel, Miguel Ángel no estaba tomando medicación, yo sí tuve que tomar medicación los 17 días que estuve ingresado por por un problema muy grave que no sabía, sabía ni siquiera mi hermano si iba a, al primer día a pasar al segundo día morfina y muchas más cosas yo no he tenido ningún tipo de experiencia de ningún tipo, de ningún tipo de, de, de, de experiencia cercana a la muerte ni he visto nada por el estilo, es decir que este tipo de personas que cuentan experiencias cercanas a la muerte, exceptuando lo que hemos comentado antes, de por desvanecimiento o lo que hemos contado antes por pilotos siempre van relacionadas, o casi siempre en un gran, gran, gran portencentaje en hospitales y Eh, experiencia cercana a la muerte medicación o medicación de experiencia cercana a la muerte no porque hay muchísima gente que está al hospitales con medicación que no tiene experiencia cercana a la muerte y que no viven esto ya sí pero se da se suele dar este caso de, de, de, de, de estirar los brazos en personas bueno que corregeme si me equivoco pero creo que están cerca ya de, de dar el paso entonces bueno eso es lo que nos llama más la atención Eh, os acordáis de la película conz cuando Judith Foster sí, se encuentra en ese otro planeta y, y el habitante de ese planeta para que ella se sienta más segura adquiere el físico del padre, del padre no puede perfecto. pasar esto también pero Hola, chispita oh. Te he echado de menos Pero no estaba oh, Siento tanto no haber estado a tu lado, cariño Pero no eres real. Nada de esto es real. Sigue siendo mi científica. Cuando estaba inconsciente, copiaste mis pensamientos, mis recuerdos, hasta... Pensacola. Pensamos que así te resultaría más fácil. ¿Por qué establecisteis contacto? Fuisteis vosotros, nosotros... Solo escuchábamos ¿Y hay otros? Muchos otros ¿Y todos vienen circulando por ese sistema que habéis construido? No fuimos nosotros No sabemos quién lo hizo Desaparecieron mucho antes de que nosotros llegáramos Rebe decidan volver ¿Las civilizaciones que encontráis vienen aquí? Todas no ¿Es esto una prueba? No, no es una prueba Tienes las manos de tu madre Sois una especie interesante Una mezcla interesante Capaces de los sueños más hermosos Y de las más horribles pesadillas Os sentís tan perdidos Aislados Tan solos Pero no lo estáis Verás A lo largo de nuestra búsqueda El vacío se ha hecho soportable Porque nos tenemos Los unos a los otros ¿Y, ¿y qué pasará ahora? ¿Ahora? Que volverás a casa a casa pero tengo tantas preguntas ¿podremos volver? este ha sido un primer paso con el tiempo daréis otro pero hay más personas que deberían ver esto deber... así es como se ha hecho durante millones de años ten paciencia Ellie poco a poco También puede, puede pasar que, que sea por eso y realmente la explicación que le da a que para que se sienta más tranquilo eh, o más tranquila. En este caso, yo Jodie sí. eh, se, se eh, tiene la morfología de, de, del padre. Por eso digo que en un momento determinado quizás desconozcamos muchísimas cosas... Que, que pueden estar ahí. Como tú bien dices, estas personas, pues quizás eh, el uso de las porfina se conoce por los procesos alucinatorios, los, las personalizaciones, la, la cantidad de efectos secundarios que, que pueden eh, producir. Pero claro, hay siempre un porcentaje, un porcentaje inexplicado hoy por hoy. Ya. lo que pasa que sí que mmm, en esto que de, del ejemplo que os he puesto por ejemplo de contar es esa gente que refiere que está viendo a los familiares que yo creo que ahí es donde comienza la sm realmente porque estás viendo supuestamente eh, bueno pues ya unas seres unas personas que te estén diciendo estate tranquilo todo va a ir bien vas a venir conmigo relájate no quizás ahí empieza todo pero Esos, esas imágenes de esos familiares, de ese hermano, de ese amigo, de esa madre, de ese padre, no puede ser también eh, otras entidades, ¿por qué no? Va, es, es por ampliar un poco esas entidades que adquieren ese físico para que tú, que vas a, a pasar esa línea, que vas a cruzar esa línea, te sientas más tranquilo y vayas ese cruce, a ese paso, bueno, pues con, con esa tranquilidad del, del, del, del ser querido que te acompaña. Podría ser, pero también podría ser una creatividad del cerebro. También, también, claro que sí, también. Que, que nuestro reflejo, de alguna forma, en estos momentos, que como ha comentado muy bien Miguel Ángel, eh, emite una serie de, de hormonas, el cerebro haga, eh, como a, hemos hablado anteriormente, estas alucinaciones, alucinógenices. Mm es decir que puede que el cerebro esté creando estos recuerdos que tenemos. Claro, pero fíjate el, el ámbito en que nos movemos, las posibilidades, o sea, que es que no es todo no, las posibilidades que hay. Puede ser el cerebro que esté generando pues eso para que tú estés más tranquilo. Eh nosotros pensamos que son familiares y igual son otras entidades, otros otros seres de otros planos. O sea, te quiere decir que el abanico es amplio. Sí, sí, sí, como en el tema ONI, que también cuando se habla de los contactados, también se habla que a lo mejor lo que estamos viendo no es realmente lo que es, sino como quieren mostrarse. Pero son hipótesis, y ahí mmm, tendríamos que entrar en, en las creencias y che, y eh. ahí sí, okay, ya… Está o quizás rosa fruto de nuestra imaginación desgraciadamente ¿eh? ya ahí eh, yo siempre digo que, que lo que hay que investigar son los casos inexplicados, intentar darle una explicación plausible ¿eh? Eh, y bueno, y cuando no lo tenemos tener la suficiente valentía para, para decir que, que hoy por hoy no lo sabemos Ajá. lo que tú bien dices es otra, una de las hipótesis que, que se podrían eh, barajar, pero a lo mejor si, si lo hubiese del ámbito espiritista pues diría que, que era desde de lo espíritu, no entonces De, tan plausible podría ser uno como el otro o ninguna de o ellas. ninguna ¿no? de ellas. Claro, ninguna de ellas. Es que ahí no nos podíamos poner en ningún paradigma ni nos podíamos instalar en ningún paradigma. Bueno, lo que sí que podemos decir es que nuestra especie, bueno, pues tiene el don de la esperanza, ¿no? Que por lo tanto cuando hablamos o reflexionamos sobre qué hay tras el fallecimiento, bueno, pues entra una en escena la esperanza. Una esperanza que se reaviva en todas las personas ...que han cruzado o que han estado en esa línea mortal... ...que démonos no, con ese mensaje positivo de la esperanza... Eh, ...y bueno, ojalá eh, que no tardando sepamos más cosas de este tema... ...y sobre todo vosotros, eh, bueno, pues que os ánimo a seguir... ...que sois valientes investigando... La Lupa... ...con Rosa Pérez. El más allá... ...se trata de la permanencia... ...de nuestras almas... ¿Tras el fallecimiento? ¿O quizás el vacío más absoluto? La nada. Bueno, pues estas preguntas vienen surcando nuestra existencia desde hace miles de años. Y en este sentido, poco nos diferencia de nuestros ancestros. Las mismas preguntas, prácticamente las mismas respuestas. Yo diría más bien que quizás, hoy en día, más preguntas aún. Ojalá algún día logremos despejar esa incógnita. A partir de ese momento, todo cambiará en el ser humano. No solo porque viviremos la vida de otra manera, totalmente diferente a como lo hacemos hoy, sino también porque la pena por nuestros seres ya desaparecidos, yo creo que se disipará. Tendremos quizás la certeza absoluta de que ellos están ya en el otro lado. En ese otro lado. Y lo importante es eso. Saber que están desaparecidos. I'm up the ash and dust I wrap my brow and I swept my wrist I'm breathing in the chemicals Whoa I'm breaking in, shaping up Then checking out on the prison bus This is it, the apocalypse Whoa, I'm waking up